como pueblo implica saber que tenemos un origen común y la corazonada de tener un destino común. La perinación a Luján es como una gran parábola de la vida, por así decirlo, ¿no? Y donde caminamos todos como hermanos y buscando que nadie quede atrás, que nadie quede afuera en el camino de la vida, ¿no? Es un poco el sentido, me parece a mí, de del lema de este año.